Pues, eh, decíamos que el encuentro de Libro Anarquista es quizás el lugar o el marco incomparable para encontrar a compañeros y a compañeras de diferentes realidades geográficas y uno de los amigos que siempre ha tenido esta radio son los compañeros de Bardo Ediciones que nos los vamos encontrando allá por donde vamos todavía les debemos una visita a su Barcelona donde están ellos ahora mismo afincados y ¿qué tal compañero? Muy buenos días Qué tal disfrutando de este encuentro del libro anarquista? Sí, sí la verdad que bueno, se está bien aquí. decía con la compañera de la de la Radio Ela que que cada vez vemos más gente en esta en estas series de ediciones, no sé si tú compartes esa, esa percepción. Pues sí, sí, sí. Bueno, sí, y comparado con con las que se hacen en otras partes también Muy bien. Pues eh, como como pilla justo que durante este tiempo habéis estado o estáis normalmente en Barcelona. A mí me gustaría, eh, compañero, que nos eh, comentaras un poco cuál es tu opinión personal o cuál es el cuerpo que se te ha quedado después de la última convocatoria de huelga general que ha tenido lugar, como bien saben nuestros oyentes, el pasado 14 de noviembre. Pues pues no sé, lo que así lo que más así puedo resaltar Eh, comparándola con la huelga anterior Por ejemplo Es que la, la manifestación de Barcelona Así convocada por los Digamos sin, Sindicatos minoritarios o, o grupos así más autónomos eh, Era la, la participación En la anterior se contaban unas En la de marzo se contaban unas 6.000 personas Y en esta última Se hablaba entre 25.000 y 30.000 personas Solo en la manifestación anticapitalista, digamos. O sea que... No sé qué sos, me parece ahí... A tener en uno de los elementos también que eh, tienen que tener en cuenta de la convocatoria de huelga del 29 de marzo del 2012 es la importante represión que se produjo inmediatamente después de la misma, durante la misma también pero sobre todo es destacable la que se produjo después, eh, no sé si es pronto todavía para preguntarlo, pero ¿tiene visos también esta convocatoria de huelga de repetirse el mismo proceso cuasi inquisitorial que se dio el anterior? ¿En eh, Barcelona? Sí no, no porque, claro, estamos hablando de dos contextos diferentes, ¿no? El, el, el 29 de marzo, pues fue... hubo mucha gente, en, no sé, hubo mucho enfrentamiento, digamos, mucha... Mucha confrontación, digamos. Claro, mucha sí. más confrontación, digamos, y claro, eso pues tuvo unas consecuencias que está no porque digamos esto básicamente fue manifestación, ¿no? Esto ya se nos, se nos escapa un poco a lo mejor del marco que por el que te habíamos traído aquí, pero a mí me gustaría no no puedo evitar perder la oportunidad de preguntarte cómo ves, compañero, actualmente el llamado movimiento contestatario, movimiento libertario, movimiento anarquista en la ciudad de Barcelona. Y te estoy pidiendo evidentemente una opinión personal. Sí, sí no, siempre siempre va a ser una opinión personal. Eh, pues no sé, yo es que yo soy igual, soy demasiado optimista, pero yo digamos más, claro, más en lo que sería digamos, no sé si llamarle movimiento, entorno, tensión o como, como se le puede llamar anarquista, pues no sé, yo veo digamos veo salud, parece que de una manera comparado con no sé, con con la situación, no sé, por ejemplo, posterior al 203 o no sé O, o quizás ahora, con otros eh, entornos geográficos Como quizás eh, Francia o Italia O ya es meternos en camisas doncevaras Sí, claro, eso es complicado Pero no, yo lo, lo veo que está en una No sé, una buena situación eh, Barcelona Y también, ¿no? Por la, la situación en la, en la que se vive ¿no? que, que hay un sentimiento así no sé, si bien así bastante marcado por digamos por el ciudadanismo ¿no? movilizaciones así muy ciudadanas y, pero exceptuando eso yo creo que hay muchas ganas ¿no? no sé, igual últimamente eh, en entornos más cercanos eh, estaba muy estaba muy no sé, como que muy cercano a nosotros el tema del de las elecciones ¿no? O sea, de repente un sector muy amplio de la, de la población así digamos autónomas ¿no? independentistas autónomas eh, comunistas autónomos eh, votaron cosa que no, que no habían hecho hasta ahora y eso ha creado un poco una separación digamos no sé hasta qué punto es real, y no sé hasta qué punto se puede valorar como positiva o negativa pero o sea, de que un amplio sector de, de la juventud digamos o no juventud pero que nunca había votado pues ha votado a, a las CUP ¿no? hasta digamos este partido semipartido izquierdista y eso claro ha creado un, una sensación muy rara yo no creo que sea negativa para nada porque poner un poco las cosas en su lugar ¿no? pero bueno no te, ya ya si bien a mí me han dicho, ah, si sí, muchos libertarios han ido a votar, pues yo no conozco a nadie directamente que haya votado, que haya votado así que creo que es más un mito pero bueno bueno y ya que, ya que estamos metidos en el ajo preguntar también si existe vamos a ver, si ha quedado algún pozo de todas esas movilizaciones que se han conocido con el nombre de 15M en la Barcelona actual, y si ese pozo que ha quedado es lo suficientemente interesante para, para tratar de llevar a cabo una cierta transformación social Eh, bueno, yo mmm, nunca, o sea, si bien tengo que reconocer cosas, ¿no?, de las surgidas por, la, por las movilizaciones posterior al 15 de mayo del año pasado, yo tampoco, o sea, vi que mucha gente se emocionó demasiado y que intentó engrandecer cosas que igual que tenían una dimensión diferente. No sé, yo creo que pueden haber salido cosas positivas y, y cosas muy negativas, ¿no? como el, ¿no? el el excesivo ciudadanismo en las movilizaciones. no el Ciudadanismo me refiero al ciudadanismo el concepto de, de alainse, no del impasse ciudadista ciudadanismo de un excesivo pacifismo, esperanza en la democracia y, y eso. Eso se ha alimentado mucho por un lado, pero bueno, por otro lado también mucha gente se ha politizado y yo creo que eso es positivo okay. no pierdo tampoco ocasión eh, compañera de radioela y en Madrid existe todavía quizás un pozo que nos hable de aquellas movilizaciones eh, del 15 de mayo del 2011 nos el micro. pues a ver tampoco soy yo una experta en este tema pero yo pienso que sí que, que esto aún existe Pues muy bien eh, Ya por último ¿Qué os traéis entre manos en Bardo? Porque siempre estáis con Siempre estáis trabajando Siempre... Bueno, tenemos varios varios textos Así que en los que estamos Ahí currando hace tiempo Pero, o sea, próximamente Sacaremos un, un texto de, de Alfredo Bonano Que trata sobre la organización Que se llama El anarquismo entre la teoría y la práctica Que yo creo que es un texto Bastante interesante Para el momento actual Y para... No sé, y para, para desmitificar también algunas cosas en torno a la organización informal, y no sé, yo creo que es un, un texto interesante, y también para la gente joven, ¿no?, que, que desconoce esto. Y ahora que lo comentas, eh, hemos tenido la ocasión justo hace un instante de entrevistar a uno de los compañeros que han reeditado ese opúsculo o folleto como es Aiferri Corti, que en cierta medida eh, a finales de los años 90 supuso una auténtica explosión de ideas que provenientes quizás de otras latitudes o de otras geografías, pues calaron en el movimiento libertario de, de este Estado español. ¿Tiene sentido después de casi 15 años reeditar este texto desde tu sí, punto de vista? Eh, bueno, yo Nosotros más de una vez lo hemos pensado ¿no? Por suerte lo, los compañeros Del, del, del Insurgente lo, lo, hicieron, lo hicieron No sé, lo hicieron ellos Y no lo no tuvimos que hacer nosotros Está bien eh, Yo creo que sí, es un, un buen momento también para sacarlo Este libro salió en un contexto Que era en el contexto también En el que, en el que se escribió el, el texto este El, el impasse ciudadanista En el que surgieron un montón de movilizaciones eh, muy muy marcadas por un espíritu democrático, con, ¿no? con todo el movimiento anticlobalización, eh el movimiento Atac que salió en Francia, eh el movimiento de las Gilets Jaunes, los obedientes. Yo creo que que ahora hay un en el Estado español en un contexto bastante similar y yo creo que es un no sé, un contexto bastante emprendedor que no que no pierde digamos actualidad y que no se ha hecho escuela pues muchas gracias yo no sé si aquí en la compi bueno pues eh, vamos a poner otro poquito de música seguramente pondremos barricada que es lo que hay en este ordenador Bien. No si conoces ese músico, ese grupo, bien, vale. Y vamos, vamos pues enseguida con más entrevistas, quizás eh, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a un compañero portugués que nos va a hablar un poco, ya que estamos hablando de cómo se desarrolló la huelga en Barcelona, pues quizás con el compañero eh, trataremos de ver cómo se desarrolló en esta parte de la península que los romanos llamaron Lusitania.